El 26 de julio de 1945, los aliados emiten la declaración de Potsdam con la amenaza de destruir totalmente a Japón si el país no acepta una rendición incondicional. Cuando los japoneses no aceptaron las condiciones, los aliados decidieron bombardear con armas atómicas a la nación nipona. Del 17 de julio al 2 de agosto, se llevó a cabo la conferencia de Potsdam donde los líderes aliados se reunieron para discutir cómo se administraría a los países derrotados. Durante la conferencia, los líderes aliados decidieron cómo los países derrotados se democratizarían y para Alemania, esto llevó, entre otras cosas, a que organizaron el mayor incendio de libros del mundo y que el pueblo alemán se sometería a una nueva capacitación llamada Proceso de Desnazificación. Los que no lo hicieron, se arriesgaron a verse privados de las tarjetas de racionamiento y morirse de hambre. Chiang Kai-shek. En el momento de la conferencia de Potsdam, la guerra no había terminado realmente porque Japón aún no había sido derrotado. Los términos de la capitulación de Japón se discutieron durante la conferencia y se resumieron el 26 de julio de 1945 en la declaración de Potsdam, o términos de definición de la Proclamación para la Rendición de Japón. La declaración fue firmada por el presidente de los Estados Unidos, Arias E. Truman, el primer ministro del Reino Unido, Winston Churchill, y el general del ejército de China, Chiang Kai-shek. La declaración de Potsdam no trataba de que Japón depusiera las armas y aceptara términos justos de capitulación, sino que significaba rendición incondicional, ocupación y una gran intervención en el modo de vida japonés. La declaración significó que los aliados, como en Alemania, enseñarían a la gente cómo vivir democráticamente. Los aliados se irían de Japón solo cuando se lograran los objetivos y se instalase de acuerdo con la libre voluntad del pueblo japonés, un gobierno pacífico y responsable. A menos que el libre albedrío de los japoneses pudiera lograr los resultados deseados, los aliados continuarían ocupando el país. Y a menos que se pueda adoptar la rendición incondicional, la alternativa sería la destrucción rápida y completa no sólo de las fuerzas japonesas sino también de la patria japonesa. La amenaza de destrucción total ocurre en los párrafos 3 y 13 de la Declaración. La introducción de la democracia, la expulsión del militarismo irresponsable, una nueva regla de paz, seguridad y justicia, y para siempre la eliminación del poder y la influencia de quienes engañan al pueblo de Japón se percibió en su totalidad como incondicional. Quiso decir que el emperador debe abdicar. En la práctica, esto fue también lo que sucedió. Los Estados Unidos admitieron que permitieron al emperador mantener su posición, pero sin poder y solo como un símbolo del Estado. Japón, que todavía tenía 2 millones de soldados de combate, no podía aceptar los términos inaceptables de la capitulación, lo que en efecto significaba la esclavitud. En cambio, el liderazgo militar japonés comenzó a negociar condiciones justas, lo que significaba que el emperador tendría que mantener su lugar en el cuerpo gobernante japonés, algo con lo que los aliados no estaban de acuerdo. Ya en la declaración, habían expresado lo siguiente sobre las condiciones. No nos desviaremos de ellas. No hay alternativas. No nos dejaremos retrasar. En cambio, los aliados ahora le mostrarían a Japón lo que realmente querían decir con las palabras destrucción total. Los Estados Unidos completaron con éxito la prueba de la bomba atómica un día antes de la conferencia de Potsdam y ya seleccionaron objetivos potenciales antes de que se emitiera la declaración. Todo lo que los aliados necesitaban ahora era una razón para usar su nueva arma. El 5 de agosto, Arria Setterman ordenó el lanzamiento de la bomba atómica sobre Hiroshima. La bomba atómica explotó el 6 de agosto. La bomba atómica sobre Hiroshima. Después del atentado, el presidente Truman emitió una nueva amenaza para Japón. Si ahora no aceptan nuestros términos, pueden esperar una lluvia de ruinas del aire, que nunca se ha visto en esta tierra. Detrás de este ataque aéreo seguirán las fuerzas marinas y terrestres en tal cantidad y poder que no hayan visto y con la habilidad de combate de la que ya son conscientes. Cuando los japoneses no contestaron, una segunda bomba atómica cayó sobre Nagasaki el 9 de agosto. El día anterior, la Unión Soviética también había declarado la guerra a Japón. Japón se rindió el día después del discurso de radio del emperador Hirohito el 14 de agosto, que declaró que Japón ahora debe aceptar lo inaceptable y soportar lo insoportable y que las bombas atómicas no sólo podrían conducir a la desaparición de Japón sino también al holocausto total de la civilización humana. A continuación el ultimátum a Japón declarado en Posdam el 26 de julio de 1945. 1. Nosotros, presidente de los Estados Unidos de América, presidente del Gobierno Nacional de la República de China y primer ministro de la Gran Bretaña, representando a centenares de millones de nuestros compatriotas, conferenciamos y convinimos que debe darse una ocasión al Japón para poner término a la presente guerra. 2. Las prodigiosas fuerzas terrestres, navales y aéreas de los Estados Unidos, del Imperio Británico y de China, varias veces reforzadas por los respectivos ejércitos y flotas aéreas venidos del oeste, están preparadas para asestar al Japón los golpes definitivos. Este poderío militar está apoyado e inspirado por la determinación de todas las naciones aliadas de proseguir la guerra contra el Japón hasta que el mismo deje de resistir. 3. Los resultados de la resistencia insensata de Alemania al poderío de los pueblos libres del mundo levantados contra ella son para el pueblo japonés ejemplos de una terrible claridad. Las fuerzas que actualmente convergen contra el Japón son inmensamente mayores que aquellas que batieron a los nazis, cuya resistencia solo sirvió para arruinar definitivamente al territorio, la industria y los modos de vida de todo el pueblo alemán. La utilización total de nuestro poderío militar, apoyado por nuestra resolución significará la inevitable y completa destrucción de las fuerzas armadas japonesas y también la inevitable y completa devastación de la tierra japonesa. 4. Llegó el momento para el Japón de decidir si continuará dominado por sus consejeros militares, cuya obstinación y cálculos insensatos condujeron al imperio japonés al borde del aniquilamiento, o escogerá el camino de la razón. 5. He aquí nuestras condiciones de las que no nos apartaremos. Son definitivas y no admitiremos retraso alguno en su aceptación. 6. La autoridad e influencia de aquellos que engañaron al pueblo japonés y condujeron a intentar una empresa de conquista mundial deberán ser para siempre eliminadas, ya que afirmamos no ser posible instaurar un nuevo orden de paz, de seguridad y de justicia, en tanto el militarismo irresponsable no sea barrido del mundo. 7. Hasta que se ha instaurado un nuevo orden y que quede probado de manera convincente que el potencial de guerra japonés está destruido, los puntos del territorio japonés que se designen deberán ser ocupados a fin de que puedan alcanzarse los objetivos fundamentales aquí enunciados. 8. Las condiciones establecidas en la declaración del Cairo serán ejecutadas y la soberanía japonesa quedará limitada a las islas Hondo, Hokkaido, Kyoushiou, Shikoku y las demás islas que se determinarán. 9. Las fuerzas japonesas serán completamente desarmadas y sus efectivos autorizados a regresar a sus hogares, donde podrán llevar una vida pacífica y productiva. 10. No tenemos la intención de reducir al Japón como raza a la esclavitud ni de destruirlo como nación, pero una justicia severa castigará a todos los criminales de guerra, comprendiéndose en ellos los autores de crueldades cometidas contra nuestros prisioneros. El gobierno japonés debe apartar todos los obstáculos que puedan impedir el renacimiento de las tendencias democráticas y su fortalecimiento entre el pueblo japonés. Deben instaurarse la libertad de palabra, de religión y de pensamiento, así como el respeto a los derechos fundamentales del hombre. 11. El Japón quedará autorizado a conservar las industrias que sirvan para mantener su economía y permitan de su parte justas reparaciones in natura, pero no podrán conservar las industrias que le dejen capacidad de rearmarse para la guerra. Con este fin se le facilitará la adquisición de materias primas, pero no el control de estas materias primas. Se permitirá al Japón más tarde tomar parte en el comercio internacional. 12. Las fuerzas de ocupación aliadas serán retiradas del Japón después que estos objetivos hayan sido alcanzados y que, de acuerdo con la voluntad libremente expresada del pueblo japonés, se haya instaurado un gobierno responsable y de intenciones pacíficas. 13. Intimamos al gobierno japonés a ofrecer desde ahora la rendición incondicional de todas las fuerzas armadas japonesas y a dar en tal contingencia garantías apropiadas y adecuadas de buena fe.